DJ Extremo, simplemente agradecer a toda la gente que ya está con nosotros. Así que ya estamos con la cartelera completita, todo lo prometido en cartelera. Estamos listos y dispuestos. Ahora sí, señoras y señores, DJ Extremo y el d a r n y You You. Ahora empezamos. Señoras y señores, todavía estamos en el mes del amor. h Oye, no. ¿Cuánta gente pasó s o l i t o el 14 de febrero? Levanten la mano. ¿Cuánta gente enamorada tengo acá, por favor, en Tabacundo? Levanten la mano. Enamorados y no enamorados, buenas noches, bienvenidos. Queremos compartir con ustedes buena música para el sentimiento, para ese corazón enamorado. Ya estamos. Listo, ahora. あのパあ屋さんは一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる人は一緒に住んでいる ¿Dónde está la gente que ha bailado en Quito a propósito? l e v a n t e la mano, por favor. A la gente que sale a un baile, a un party, a los tiempos. ¿Cuántos salimos a los tiempos, sí o no? Los que no hemos salido desde el año nuevo, l e v a n t e la mano. Bienvenidos. Y a la gente que sale por primera vez. ¿Cuánta gente sale por primera vez a un baile? l e v a n t e la mano. Bienvenidos, amigos, señoras y señores. Seguimos con la buena música. DJ Extremo. Y que sabes, extremo, maldito extremo, Mal maldito extremo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Vamos a empezar, señores. 20 minutitos paso, de full música. No, no se olviden que nada de peleas, por f a h o r a Cortémonos bien y compartémonos y bien. El baile、no、se lleva de la mejor manera, ¿ya? Manera. filtrate パーサー n 時は。 どんな感じですか l e v a n t e la mano, los panas que no piden permiso a nadie, levanten la mano. ¿Dónde están, por favor? Los panas que hacemos lo que nos da la gana, levanten la mano. Los panas que los pana ya venimos ya cobraditos vendió, el verdad, fin de mes. ¿Cuántos venimos cobraditos? Los panas que ya se acaban más de una java ahorita por ahí vino, ¿cierto? Los panas que ya se acaban una java, ¿dónde están? Levanten la mano. Para Usanes, queremos compartir música. Sonamos bien, DJ Extremo. ¡Uy! Vamos a calentar la noche ya. Vamos a ponernos más activos, mi gente.、No、Apeguémonos un poquito más para acá, ¿no? ¿Les parece? Compartamos chévere la buena、no、música. Enamorar, los que estamos entre panas, buenas noches, señores. Bienvenidos. A la gente de Tabacundo, a la gente de c a y a m e a la gente que viene desde Quito por ahí. A los grandes amigos que nos vemos a los tiempos. ¡Qué gusto, s a l u d a r l e s Nos ponemos romanticones de YEXTREMO. Siempre saludando a la gente que todavía sigue ingresando por acá. Bienvenidos a compartir con nosotros la buena música. Ahora suena así. Los hombres que venimos solitos, levante n la mano. Los panas que venimos. Decididos de hacernos un levante el día de hoy. Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Amigos y amigas, bienvenidos. Sonamos durísimos. パンのトレーニングはパンのトレーニングはパンのトレーニングはパンのトのトレーニング Vamos a calentar la noche. Salud termino para toda la gente de Ibarra, para los hinchas de Shock Mix. La gente de Shock Mix, levante la mano. Ahora vas a h a b l a serio, ahora vas a h a l g u n a cosa. <ríe> bueno, señores, ahora sí se viene la buena rumba: DJ Extremo y el Danny Yo-Yo. Ahora sonamos así: DJ Extremo. ¿Dónde están los manas que tenemos 18 años? ¿Dónde están los manas que tenemos 18 años? ¿Cuántos tenemos recién 18 años? Levanten la mano recién cumplidos, ¿sí o no? Los panas que somos de la calle, sinceramente, levanten la mano. ¿Cuántos saben eso? Yo te pido, Señor. ¿Se sabe o no se sabe? Abandones en la guerra. Ah, ah, yo te pido, Señor. Favorecíame más fuerza. b e n bien, yo te pido, Señor. パンは自分のために守るために守るために a るために守るために守るために守るために守るために守るために守るた a に守るために守るために守るために s るために守るために守るために守るために t るた l に守 a n めに守るた a に守る o めに守るために守るために守るために守る s めに守るために守るために守るた e l 守るために守るために n o ために守るために守るために守るために守るために守るために守るために守るために守るために守るために守るため n 守るために守るた Al a los panos y pisar de Yo Meigo Extremo, s gracias, gracias. qué gusto. A los, a los tiempos por acá. A los tiempos también trabajando con Extremo. No le pague, m i e j o qué chévere. Vamos a darle la buena música. Vamos a pasar l a c h é v e r í s i m o estamos. ¿Dónde está el hombre que esta noche no va a llegar a su casa? Levante la mano. ¿Dónde están los hombres que esta noche vamos a dormir en cama ajena? Levanten la mano. ¿Sí o no? ¿Las mujeres que van a dormir en cama ajena s e r á c u á n t a s mujeres solteras están esta noche por acá? Bienvenidos, amigos y amigas. Qué gusto ya compartir buena música con todos y cada uno de ustedes. A la gente que sigue ingresando, bienvenidos, buenas noches. El i m b a l i d e total se viene ahora. Dinse e extremo, el Danny y o y o Extremo. スト n ッチが必要なのかな ¿Sí o no? Basura, el pana que tiene solo chicha. Nada, esquino, ¿Cuál es el pana que, que tiene cansada, solo chicha su e l u l e v a n t a la mano. Los pana que, que, que,、pues、Lo que son de calle, calle pero de a de veras. A a de en entierro, de calle, pando, a ¿Dónde está n los pana que alguna vez estuvieron el en el cana? Levanta la mano. ¿Sí o no? Quiero saludar a los pana s que vinieron esta noche entre panas. ¿Cuánto s vinieron entre panas? Levanta la mano. ¿Dónde está el más inquietoso de esta noche? s e ñ á l a al más inquietoso. ¿Dónde está el hombre más borracho de esta noche? Y el hombre más chido, ¿dónde está? Señálale. Sí. Ahora sí es el momento de empezar a sacudir tu cuerpo. Vamos a calentar la noche. DJ i e e x t r e m o con la música que mueve tu cuerpo. ¿Dónde está la gente e la vieja guardia, por favor? c u á n d o tenemos más de 25 años, levante n la mano, ¿sí o no? Empezamos a embalarnos así, señores. Bienvenidos, mis amigos. Amigos de Cayambe, amigos de t a b a c u u n d o Amigos del Quinche, amigos de Trupaquio. ¿Dónde está la gente que viene en el Quinche? Bienvenidos. Buenas noches, amigos. Así empezamos, yo paré fin de semana, día sábado. A mi para t u m b a r e y e s que fue el m i s o Chachay. No será un c h a g u i t o Que g u s z o la gente de t u m b a r e y e s la gente del sur de Quito. Bienvenidos. Sí. ¡Ondale play! a la gente que viene en quito levante la mano cuántos b a i l a m o s en quito levante la mano c u á n t o s c u a n t o s c u a n t o s los que se han ido a bailar en la tacumba en gambato en pijuatumbaco y a r u q u í el pinche bienvenidos、sí. se rinde la rumba en celerilla extremo a los tiempos vamos a dar esa túnica、sí. sí. Señores Pipoquer s de la y buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Pipoquer, ¿cómo s estás? ¡Sí! ¿Eh? ¡Quino é n p a r e s es tu tío, Quino é n París, e ¿Eh? n ¿Eh? i d o te d i o ¡Sí! ¡Sí! Norte, centro y sur, esta noche, unidos simplemente para b r i n d a r t e la buena música, la buena diversión este fin de semana. a y a A la gente del Centro Comercial El Bosque, a la gente de JR2000, Diablo Mix. Y hasta por acá todo el personal, ya sabe, qué tremendo. Bienvenidos, amigos. Vamos a compartir ahora sí. s i e s e extremo. Animación de tu panel, Dani y o n ¡Oh, y o s a los para a soter l o s levante n la mano d ó n d e está la sotería l levante n la mano a mi para los payasitos Bill Lois un abrazo para perro y toda esa people esos panas Sí son de la vieja guardia s ¿sí、o、no? Ya saben hace 500 años que le conozco a mi p a n a Bill que chévere ahora sí i 1 e y extremo ¿Cuántos años en la música extremo? q u ¡Nueve i i n n e t o s años. Muy bien. ¿Dónde saló Panas que pasaron el carnaval, borrachos? ¿Cuánto pasamos el feriado, borrachos? Levanta la mano, o s e o no? Y si no tomasen el feriado. Hoy es el momento ya vamos a embalar l o m i g e n t e de tabacundo señores a los tiempos en tabacundo que gusto saludar a toda esa people que siempre acompaña d i os repague mis amigos por ahí está la people de los duendes llegó no llegó bienvenidos amigos los señores p i p ó c r e s de la y la gente en cajas de diferentes sectores buenas noches amigos de cajas por ahí les veo Levante la mano, ya estamos acá nuevamente. Qué gusto saludarles. Aquí está el d i s e y e x t r m o Mi nombre es Tupan, el a n i ya sabe, s compartiendo contigo a los tiempos. Échale para la gente de la vieja guardia. Buenas noches, ¿cómo estáis? s、uh. Vamos con la música que nunca pasa de moda. Los éxitos que siempre marcarán historia. Hoy vamos a recordarlos desde acá. Dinse Tabacundo Ecuador. Echa al extremo, u n a Ahora se viene uno tras otro, éxito tras éxito, simplemente marcando diferencia en la noche. ¿Dónde están los verdaderos discotequeros? Levanten la mano. Los que alguna vez fuimos campeones de música disco, levanten la mano. ¿Sí o no? Los que aprendimos a bailar solitos. ¿Cuántos aprendimos a b a i l a r solitos en la sala de su casa? En su cuarto. Viéndose al espejo del. ¡Exe la música, mijo! ¡Vamos a calentar la noche! ¡Vamos a sacudir tu cuerpo! ¡Mire! ¡Eh! ¡Dice extremo! Oye, qué gusto ver, ya estamos con buena cantidad de gente esta noche. Qué gusto trabajar para ustedes, mi gente. ¡Hey! Discotequeros, ¿dónde estáis? ¿Dónde está la pana que salimos a la discoteca cuando teníamos 15 años? ¿Dónde, dónde, sí o no? c u a n d o salimos a la discoteca con una cédula falsa? Levanta la mano. ¿Cuándo, cuándo? Ahora se i n c i n d e la noche. Extremo DJ y el d a r n y yo, yo contigo. ¡Eh! ¡A los panas que estamos chuchakis! ¿Cuántos panas estamos chuchakis? Levanta la mano. Saludos, panas que el día de ayer acompañaron a la tacunga, a la biblioteca. Gracias, amigos. Por ahí están e l par de panas. Gracias, amigos. ¡Qué chévere! ¡Eh! ¡Póngale música! A la gente de cajas, bienvenidos. Amigos, a la gente que está tomándose un par de bien, la gente de panas. ¡Qué gusto, buenas noches! ¡Vamos, extremo! Ahí se le música.、Uh. Mujeres que vinieron solteras esta noche. ¿Cuántas mujeres solteras? Dios mío. Echa el extremo. Ahí vamos a p r e y e c t a r música para los grandes amigos tecnólogos. ¡Tabacundo! ¡Te llegamos el día de hoy! Con toda la música, con toda la buena energía, é c h e l e mucho. Sí. ¿Dónde está n l o s p a n a que viene con su novia, con su esposa? Será. Señoras y señores, hoy es el momento. t e c n ó l o g o s y Tome Gardeo t e c l o g o s Vamos a saltar, vamos a sacudir t u cuerpo. Buenas noches, la gente de la vieja guardia, ¿cómo estás? Baila, baila, baila, Diablo. ¡Toma! Hola para la gente de la j n 2 0 0 0 Diablo Mix. ¡Oye Dios mío! De ese h o m b r e más tecnólogo de esa noche, SUE. b Hoy por hoy llegamos a compartir música con ustedes. Vamos a e m a l a r n o s de ese t a b a c o lector DJ Extremo. La animación de su p a n r e Dani. Escúchanos. Bienvenidos, nos vamos a embalar. n o s vamos de largo. Dele. A todos los p a n a s q se está n convirtiendo esta noche. No s c e s a l i m o s por primera vez. Levante la mano. Señoras y señores. Este es un d l t i m o á s De s e Ibarrecord. Acá es t a r d i a y Extrema. よし s i g e n t e d a l e ¡Qué locura! d ó n d e s e l o s para que no somos aburridos, levanten la mano. ¿Cuánto s para? No somos aburridos en la noche. e s a c u d e s a c u d e y se acaba y se estaba yendo si yo y extremo animación de tu padre la niño con eso nos vamos del aire extremo ya、yeah. unas empujaditas más ya、yeah. señores con eso salimos del aire como siempre gracias a todos los people que acompañan extremo いい感じ So, se pasó volando los 20 minutos. ¡Qué gusto, señores! Saludar como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto a todos y cada uno de ustedes, a la gente que siempre está acompañándonos en los diferentes eventos, en los diferentes escenarios donde tenemos el gusto de compartir lo bonito de la música con ustedes. ¡Gracias! Aquí se viene la gente del sur de Quito, ya se viene Dizay Tumba. Échale, mijo.